continuamos en la venganza será terrible desde el paseo la plaza de buenos aires en la sala pablo picasso y le recordamos que el programa se puede escuchar también por internet en www.infobae.com hay que buscar el link de radio 10 y allí se puede escuchar la venganza será terrible así es mi casa es una roña nuestra habitual sección dedicada a la higiene del hogar señora tener la casa impecable Lleva mucho trabajo, etcétera, etcétera, todavía un exordio de doctrina. Y luego dice, eh, consejos para limpiar la vía de la casa, ¿no? Uh -huh. Primero, las plantas y las flores artificiales están muy de moda. Yo ah, sí. ah. en casa no tengo otra cosa que plantas y flores artificiales. En todos lados. En todas partes. Yo antes tenía flores, ¿no es cierto?, así naturales. Es mucho más linda, sí. la flor artificial, tengo unas caléndulas, sí. también, ¿cómo le llaman a las caléndulas? Bueno, no me acuerdo, sí. artificiales, de Pelpa, Ajá. las tengo del año 39, sí. están ahí, no se marchitan jamás. jamás. ¿Ni pierden el color? Nada, no. están ahí. Tiene casi una selva, Alejandro. Eh, prácticamente, sí. ¿y sabe lo que tengo mucho que queda muy bien como centro de mesa? Sí. Fruta artificial oh. ah, también Fruta, fruta? artificial Unas bananas de cera tengo Ah, de cera Que, que usted las ve y nadie dice Hay sí. quien la agarra creyendo que... Eso es lo peligroso, ¿no? Creyendo una va... que... Espere <risa> creyendo, que... creyendo que es natural eh, y Entonces uno le digo eh, A veces le aviso por, por ahí se le quiere comer Y... Y descubre tardíamente que se trata de, sí. de algo porque, de losa, de cera... es muy difícil de... De yeso. Ah, ¿de eso también tiene? Muy difícil no. de pelar la banana de, de cera. Ahí se nota. Sí. Ahí porque eh, empiezan a tratar de pelarla... Sí, no sale nada. Y la salera. Y sigue de largo sí. con la mano esta persona. Otra cosa que tiene Alejandro, que... La verdad que es una suerte Son las manzanas de plástico Porque antes Si había una pelea en la mesa Se tiraban con la manzana de verdad Y se lastimaban y la cambio, manzana la manzana de... es mucho Es mucho más pesada que la de plástico Sí, la de plástico es mm, livianísima sí, sí. ¿Y la de plástico que rebota o se rompe cuando la tira? La de plástico rebota sí. La de yeso que teníamos antes sí, viejo? Sí, eh, Antes teníamos de yeso Se caían al suelo y se... Nosotros las robábamos Porque estudiaba pintura mi sí, carido, ¿no sí, cierto? Es cierto. <risa> Entonces él iba y se robaba los modelos que era manzana y yeso, todo eso yeso sí. y usted también trabajaba con modelo vivo en la pintura eh, o eran también artificiales no sé de cuerpo no, humano eh, ahí nos conocimos porque yo era modelo sí exactamente viejo? hace 40 años efectivamente eh, me pagaban por hora yo sí. era una pobre mujer no o sé sea, sí. lo hacía por necesidad ah oh, eh. sí no, eh, bueno mitad por necesidad <risa> entonces iba y posaba sí y me ponía qué sé yo en un sillón me, yo el, la conocí en, el, en un sillón el, sí yo me ponía en un sillón con una fruta en la mano sí me dice, tome, agarre, agarre sí. esta pera. Sí. Y ellos me pintaban. Sí, y yo me quedé, lo que pasa es que yo me enamoré, por... los demás se fueron yendo porque terminaron rápido. Claro, y, yo y este me quedé. se que no terminaba de, de pintar, y dice, ay, quédese un rato más, que quédese un rato más. Sí. Cuando terminaron, como a las 4 de la mañana. Sí. No me olvido me más. dice, no me olvido más yo tampoco, ¿está bien? ¿Estás Limpiando los pinceles en los fondillos del pantalón. Sí. Me dice, ya que estamos, dice porque no nos damos un gusto? <risa> y ella me dio la pera, sí. Claro. ¿Y, ¿Y usted permanecía quieta, así, para posar tantas horas ahí? No, a veces eh, me movía un poco por indicación del profesor. Pero si no tenía que estar quieta. Sí, es muy, más muy difícil. Cuando nos pusimos... ¿eh? Ahora ya, lo... ¿sabés qué? Me enteré. ¿Qué? Eh, pusieron modelo de yeso también. ¿La señorita está tirada sobre yeso? ahora. No, bueno, dije cuando pusieron maniquí. No quise ir más. no. Eh, no, no. pero no importa estamos hablando de cómo limpiar las flores de papel que están tan de moda eh, eh, no, no las limpie se enjuagan con agua si su living tiene una hermosa y gigantesca araña y <risa> matela yo tengo el living decorado Barton ¿cómo lo tiene? Oh, eh, una preciosa no, con Guiles Pinoa eh, Eh, Coco. Coco. Ah, la Me la hizo Rolón, la decoración. Sí. Porque tiene buen gusto. Sí. Él porque está siempre atento sí. a lo que está de moda. Mire, eh, primero el piso. Flexiplas. Piso de plástico. Ah, precioso. Que no es esclavo. No. Tú le pasás un trapo y... y brilla. está católico. Brilla como la pelada del como la pelada del señor aquel de la glostora. Y después... Eh, pues, Tengo una un aparador de vidrio Y adentro unas copas, me supongo sí. ¿no? y, y unos adornos que me los trajo él sí. Unas espadita que me las trajo de España Para pinchar el queso Sí, preciosa que Las tengo ahí Con el porta espada es, Con el porta espada ah, sí. Todos me preguntan ah, Dice, ¿de dónde la sacó? Le digo, me las trajo el rolón de España Y se la regaló un torero Sí, exactamente Y es para pinchar el queso Yo cuando en casa eh, organizo una reunión... Le queso, ¿no es cierto? Salame... ¿no es cierto? Queso... X... Y, y pongo las espaditas... Ah. O ponía las espaditas, no las pongo más... Porque vino una anciana la otra vez... Y las espaditas son filosas, Barton... Sí, claro... Entonces esta anciana... vio que las ancianas a veces son... Eh, atropelladas ¿No es cierto? Entonces agarró la espadita... Pinchó el queso y se lo mandó para adentro. Sí. Se ensartó la lengua sí. la vieja. En unos gritos Pareció fakir. Oh, No, sí. no, no entendíamos, le, entendíamos, le no entendíamos. Tuvo que escribir. <risa> me cagaron un papel, la inscribirse en un papel y se me ensarté la lengua, ¿no? Entonces nosotros le escribimos. ¿Con qué? <risa> Ahora, ¿qué, ¿qué casa más peligrosa la suya? Discúlpeme, porque tiene la fruta artificial, que uno la puede morder sí, y se lastima, verdad. las espaditas, sí. es, es muy riesgoso. Y tiene otra cosa muy peligrosa mi casa, que la voy a tener que hacer arreglar, el timbre está en cortocircuito. Siempre. Y cada uno que viene, sí. yo salgo a atender y está sentado en la vereda. <risa> Aparte él abre la puerta, pero no por el sonido del timbre, sino por el grito, por el grito. del timbre. Pero por el grito me doy cuenta quién, ¿Quién es? es. Es un buen sistema, y ¿eh? siento... ¡Ah! Usted sabe que yo tenía en mi casa, seriamente, un, un problema así. Y un día, eh, ¿sabe quién tocó el timbre y la reconocí por el grito? ¿Quién? Karina Biorley. <risa> tocó el timbre y gritó... ¡Ah! De, desde ahí cambió carina, el registro. Es un lindo sistema, eh, lo podríamos patentarlo claro. Porque uno toca el timbre, por ejemplo, y pega un grito y dice, no, es mi cuñado, no le abro. Claro. Porque uno ya lo sabe. Uh -huh. No, pero yo ahora... Eh, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aquí es donde venden eh, porteros eléctricos? Sí. Porque me gustaría tener una pequeña cámara de televisión y un pequeño receptor de televisión en, en la cocina... Para saber cuando alguien toca el timbre quién es, de quién se trata. Sí, nosotros tenemos ese sistema. Usted puede instalar inclusive más de una cámara. ¿eh? No, no, pero yo con una cámara ya me doy cuenta quién es. Sí. Bueno, depende depende de dónde se la pone la cámara. Tiene claro, claro. sí, es que es la altura, para digo, para que se le vea ah, la cara. ¿qué, ¿no? ¿Qué quiere filmar? ¿Quién es usted? ¿Estrufó? <risa> No, hay gente, veo que por temas de seguridad, está ahora muy preocupada, entonces pide poner más de una cámara. ¿Sí? No sé si el frente de su casa es muy amplio. El frente de mi casa es tan amplio como cualquiera, 866. Sí. Sí. Ahí... ¿Viene con maquillador, por ejemplo? Claro. El tío va a sí. tocar el timbre dice, un momento, te voy a sacar sí. el brillo. Listo, ya está. Hola. Hola o un cenicero también podría traer pero pensando en esas incorporaciones para apoyar el cigarrillo y poder tocar el timbre ¿qué cigarrillo? es algo que está completamente pasado de moda, ya nadie fuma no, y aparte yo algo las dos manos siempre así que con una le fumo el cigarro con la otra le toco el timbre pero si, sí, en le... todo caso cuando pasa alguna persona y dice señor, me toca, me toca el timbre <risa> Sí, tenemos eh, esto que usted dice, y ¿eh? tenemos distintos tipos de timbres, además, ah, ¿sí? con distintos, suena, eh? ¿sí? hay timbres musicales, hay timbres del clásico ring ring ring A mí me gusta ese timbre clásico. El clásico. Sí. Rin, no, pero, pero es ring no. con una sola tocada, o es ring ring con dos tocadas, como es... suena, usted la toca una vez y suena tres. Porque no. eso no es serio tampoco No, eso que son largo Hay uno que son largos Que piensa tilín, tilín, tilín, tilín Y la hacemos hora, mismo, Una vez Y uno sale y cree que está ¿Qué hace él? Sí, es? saca el dedo de ahí ¿Qué una vez? <risa> Ay, de verdad eso Que dura media hora Es más, tipo ya entró Y sigue sonando Nada, afuera Ah, sigue Y el tipo dice No, no, soy yo <risa> Soy a yo que potre. sigo tocando Sí <risa> No, podemos hacerle distintos motivos musicales. No, no, cuando quiero tocar algo toco algo yo y no no tengo ni ese que timbre. Ring. Usted quiere ya? un ring, onda ring, ya está. Ring y con cámara lo quiere, ¿verdad? Con cámara, ¿no es cierto? Eh, yo miro, y yo fulano, efectivamente, ¿no? sí. Porque eh, en mi barrio hay hay muchos ladrones. Sí y se fingen otras personas para que uno les abra y se si somos los mormones sí. si uno abre el tipo empieza que se lo arrepienta se arrepientan esa con un revólver ya está digo ya, ya está. Ya me arrepiento me convierto me convierto eso creo todo lo que usted me dice no dice que somos choros no, yo, yo, yo creo que es justo me mal ustedes se habían optado por esa metodología Usted tiene esos problemas en su casa, entonces... Eh... Tengo esos y otros problemas. Sí, mucho eh, Todos se hacen pasar por lo que no son. Sí. Cada uno que viene a la casa siempre un chorro. Pero me tocan el timbre, me dicen, somos los mormones, los bomberos. Sí. Eh, botellero. Botellero. Y no, hay uno ya. que no tiene loco, Alejandro. <risa> hay uno que no tiene loco, Alejandro, que es un, el loco del rinraje. Que lo está volviendo loco a toda Ah, hora. hay personas en el barrio que tocan el timbre sí. y salen rajando. Sí. ¿Y usted sí. no tiene algo para pa evitar esa desagradable costumbre claro. de tocar el timbre y darse a la fuga, provocando inconvenientes a las personas que tienen que descansar. Claro. Mire, hay un sistema, pero que es muy sofisticado, uh -huh. Uh -huh. Eh, que escanea caras. Eh, la cara que pasó la gente que pasa por la puerta de su casa y toca timbre, queda registrado el rostro en una memoria interna ah, sí, sí. y usted uh, después selecciona Pablo, va no, codificando ahí, y dice, y este, policía, este y este y va la comisaría, buenas tardes buenas oficiales. tardes sí. vengo a hacer sí, yo acá tengo el tape ¿Usted una de denuncia sí. aquí estamos para servirlo bueno, vengo a hacer una denuncia ¿cuántas veces quiere que se lo diga? ¿ve esta cara? no, esta Sí, la veo ¿Este hombre ha tocado el timbre de nuestra casa? Sí Mi hermano Sí Y se ha dado a la fuga, ¿usted le parece? Qué barbaridad bueno. ¿Cómo qué barbaridad? ¿Cómo qué barbaridad? Eso lo tiene que decir la gente <risa> Eso no la ya policía. lo dijimos en casa nosotros, qué barbaridad Usted es la pasa? policía, usted tiene que decir... Bueno mire, eh, usted si va a realizar la denuncia pague 24 pesos Y si pesos? el papel de policía como va a decir qué barbaridad <risa> Claro ¿Qué lo vio alguna vez a my Hammer decir? ¿qué, papá? <risa> usted tiene que pagar eh, los 24 pesos del sellado eh, para dejar por bueno, No queremos que lo que sellen, queremos que lo agarren al tipo Pero señor, primero sí, mirá, tiene mirá. Dejar... Yo le veo, ¿sabés que le veo un rato a usted? ¿Es este, me pa... Yo le veía cara conocida Es usted el que tocaste, primero, sí, sí. es igual Sí, su superior No, disculpenme, ustedes pintan el frente de su casa Igual que la comisaría aquí cualquiera está, se puede confundir Aquí está, señor, aquí está, eh... señor, es usted se no riendo. me que todos los identiquí son iguales Porque tiene razón <risa> ¿Habrán encontrado alguna vez a alguien por una No, identikita? no, hay tipo que tienen cara de identiquí Sí Y eso van en cara toda ya la semana cada rato, todo tipo, <risa> con, con facciones muy... Y se me tenés podrido, ayer era porque era chorro. Porque... muy peinadas, todo, todo muy Está dibujado. Está dividido entre viene la cara sí, también. Sí, ¿no? eh. sí. <risa> viene veteada la Miren, cara. La parte 2 lo... es igualita. Sí, lo mismo que los tipos que ponen uno al lado del otro para ser reconocido. El mallamiento. El mallamiento, exactamente. Y hay uno que tiene cara de ser reconocido, sí. tiene cara de eso. Fue este, cara Fue de ese. fui yo. Hay uno que le dicen fui yo Fui yo <risa> y, a, y a la hora de elegir a uno Hay que decir ese Aunque no sea ninguno al final hay que elegir uno Y sí. ya que fuimos claro. uno tiene que ser, ese, Ya el... que fuimos hasta allá no vamos a dejar de elegir Claro Bueno y por hacer otra clase de denuncias Ya que estamos acá para no, sí, y claro, cierto, no lejos eh, Vamos a denunciar al vecino sí. Sí. qué Que hizo el vecino Porque lo va a denunciar nah, Denuncia tema libre <risa> Mire, esa... esa denuncia, así, in abstractum. Sí. Póngale usted quiere? abajo. Nosotros Póngala. ponemos denuncio y usted póngale abajo la, lo que ponga quiera. Póngale lo que quiera, onda programa sí. periodístico. Es ¿No importante. le quedaron dos, tres casos sin resolver? La, me, me, métalo al vencido eh. y nosotros le salimos del testigo. Sí. Porque nos, tiene no. No, nos cayó mal desde que se mudó. Sí. Discúlpeme, señor. Es importante usted cómo, eh, cómo radica la, la denuncia, porque después la carátula judicial... Se la va cara, a hacer en función de La carabela Colón, sí. qué sé yo. Póngale cualquier cosa. Borrálo <rano> de papel araña, es lo mismo. <risa> <risa> bueno, entonces, ¿qué...? Sí. ¿Queremos ¿qué denunciar como? al vecino? Una denuncia... A, eh, a los dos, por ejemplo, al del izquierdo y al los... de la derecha. A derecha, derecha sí. a los dos vecinos. Se confabulan porque, en contra nueve. Son dos me, formularios. Se ¿sí? tira la basura por arriba del, sí. del coso. Ah, bueno, entonces por arriba de la medianera en vez de sacar sí. la basura para que los basureros la desparramen por la calle como corresponde <risa> no ellos me <risa> me la tiran a mi me sí. la tiran a mi eh, entonces yo qué hacemos nosotros sí. agarramos la basura que nos tira el vecino de la izquierda le ponemos la nuestra y se la echamos la y se la tiramos el de la derecha y listo y pero señor toda la cuadra se va pasando la basura toda la yo... manzana eso lo peor sí. allá como a la semana me vuelve de nuevo porque sí. es más problema... grande cada vez el problema lo tiene el que la empieza porque claro. ah, ahí queda con razón nos está llegando ahora basura aquí a la comisaría de... si sí. y claro Entonces, todo el vecindario es sí. como la ola de la cancha pero no hay que que no decaiga no hay que interrumpirla no pero usted hasta hace un rato la quería denunciar ¿no? si sí, de... sí. pero ahora no porque me doy cuenta que no puedo que más vale malo conocido que bueno por conocer Mire, le voy a decir otra cosa del vecino Nosotros tenemos un humilde gallinero sí. Pequeño gallinero, ¿no es cierto? Siete, sí. ocho gallinas eh, Que naturalmente ponen sus huevos Y tienen el nido, los animales en su inocencia Muy cerca del alambrado que separa nuestra casa de la del vecino ¿Quiere creer que este hombre hizo un agujero en el alambrado? Sí eh, Y nos zafaron los huevos Sí Ah, eso es un delito penal. ¿Vio? Y una vez nos quiso a una gallina, pero quedó trabada. Quedó trabada suerte. la gallina. Y nosotros sentimos caca, sí. cara, caca, caca, caca, venga a buscarme eh, caca, caca. Salimos y estaba la gallina, pobre. La gallina pobreza, Que con los ojos nos dijo... ¡Salvame, <risa> <risa> <Larry". risa> y no, Lo peor fue eh, la noche que yo lo encontré al tipo, oh. que sentimos un ruido en el gallinero. Sí. Digo, voy a salir con la linterna, sí. porque puede ser que haya una comadreja. Algo. O algo. Un lobo. Un lobo, no andas a ver, ¿no? Y fui, pues vine con la linterna, y apunto al nido. Estaba en los huevos y, y una mano entre los huevos. Una mano peluda tratando sí. de agarrar los huevos. Y, y digo, ¿qué es esto? Presidento? Sí, al principio se asustó. Eh, eh, y el tipo eh, se escondió. Sí. La mano no la sacó porque Trató de que se confundiera la mano con los huevos sí. ¿no? pero yo miré, Primero dije, empezó a hacer así Que miré, quería hacer que un pollito un... ¿Eh? Quería hacer como un pollito Sí, principio. sí, se hacía sí. Y... y la dejó quieta el tipo de la mano Y le digo Sin dejar de iluminar la mano ¿eh? claro ¿eh? Porque yo adivinaba que él estaba sí. Al final de el mm. brazo Estaba él, pero... Aparte la mano cuando la iluminas en candila se queda quieta. Y quedó quieta. Y le digo mirándolo fijamente al dedo al dedo del medio. Sí. Le digo, te agarré. Ah. Al fin. Y, y no movía eh, la mano de ahí. Eh, no, y tipo digo, no, disimules más. Sí. Esa mano es tuya, ¿no es cierto? Ojo que va a empollar los huevos así tanto tiempo. Le dije, ¿no? ojalá no la tengas muy caliente porque vas, lo vas a empollar. ¿no? Sí. Y, y cuando y... él le preguntó, la mano yo así. así. Le dijo sí. Y la fue sacando de a poco, la fue sacando y después sentí un rumor. Se... Sí, se las tomó. Cuando se fue, le hizo. Bueno, entonces eso sí, tenemos una carátula de, de hurto. De yo, hurto mire, de huevo. Le, le saqué hurto de huevo, efectivamente. Encantado. Eh... <risa> Le saqué. Tomé 25 segundos con el celular de la mano entre los huevos. Sí. Y ¿Cómo se? Mire. A verla. Está. Ahí está. Ahí está, mira. Ah, no, ese soy yo. Eh. la otra, <risa> es el de un cumpleaños. Y tiene el mismo título. Sí. Eh. <risa> mire, mire. Más prueba sí, que pero esta. eso, no sé, yo ahí vivo, veo los huevos, pero no no está muy claro, ¿eso es la mano? No, no la sí, mano, señor, no. está muy claro, está muy claro, esto con esto, 20 años por lo menos, pero... ¿Qué se que es una lumbría, un dedo eso? La... Más es? prueba que esto no podemos traer. No sé, sí, déjelo, déjelo como prueba, pero... No, vamos me tengo a que llevar celular, con, claro. ¿con qué quiere que hable por teléfono? Pero no me parece la imagen demasiado clara ni motivo del todo suficiente sea, para elaborar. Eh, no, ¿No quieren venir ustedes esta noche y se quedan esta se noche así no ven? Se de gallina. Claro. Eso lo haría Pero la un pal, un buen policía. En el palo gallina, co -co -co -co -co -co -co y se quedan quietos haciéndose los giles. Cuando el tipo Marta. mete la mano, usted le dice date preso. Sí, le pone la esposa. Terminaron tus hazañas. A él y a la esposa, los dos. Sí. Porque hay uno que lo roba y el otro que lo cocina, sí. siempre con los huevos. Mire, son cinco los hermanos. Sí. ¿A este cinco? compró un huevito. Y siempre le la culpa al gordo. Sí. O sea, son cinco personas que estarían involucradas en el caso. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, vamos a, vamos a investigarlo, porque también aquí nos ha llegado una denuncia de, de cinco personas que viven al lado de su casa, y que se están quejando porque gallinero en esta zona, usted sabe, barrio residencial, no está permitido. ¿Cómo no está permitido? Pero gallinero? si nosotros no lo hicimos... Tenemos el gallinero con... del año 53. Sí, nos lo dio. Ah, entonces es peor. Lo sí, qué fiesta, qué fiesta. Oh, oh, el barrio entero vino. Sí. Y ahí no se quejó nadie cuando nosotros claro, la inauguración. Claro, por ahí me venían a pedir un huevo. Sí, me quedé sin huevo, ¿me claro, das? Sí, sirva, sí, sí, yo siempre tuve... Eh... Yo precio por usted sí. Dicen que hay eh, malos olores eh... Ah, que va a venir eh, el gallinero que eh, ¿Qué le pone? Sí. ¿Qué le echa? ¿Colonia Atkinson a la gallina? <risa> Fittipaldi la, le vamos la, la, a poner pero... ¿Y de ruidos molestos también? No, ruidos molestos no, no las gallinas se acuestan temprano sí. Después de las 9 de la noche no hay un ruido <risa> ¿Y de, de, de dónde vendrán los ruidos molestos entonces? De ellos, eso, seguramente De ellos, de ellos Nosotros, gallina... Nosotros no hay ningún ruido hacemos Esos timbres que usted tiene... Sí. ¿Qué timbre? Ah, el que se queda sonando Eso me lo vendió un señor Que yo le dije Ring nada más Sí Me vendió Me vendió un timbre Que no para sí. nunca No termina nunca de sonar La ópera más Son... larga del mundo Tiene el timbre Sí, ese. Iba, sí. Lo compramos la media hora Vino uno tocó el timbre Y entonces no paró no. más Está siempre sonando Pero le vendieron algo De música funcional No, que no tiene parate No, no tiene. tiene Se le saltó la parte de la, de la parate, parate. Ta, Y entonces sí. y se salimos. escucha Porque es como Petro claro. y el Lobo. Che de timbre, sí, siempre Ya timbre. sabemos. A mí se chan, chan y arranca de nuevo. O sea, es un infierno. Vivimos en un infierno. Bueno, señores, eh, igualmente se van a tener que quedar demorados porque es aquí demorado. está... Ah, eh, y, ya de, estamos sí. demorados estamos con lo que usted demorado, nos perder señor. el tiempo. No, discúlpeme, pero aquí la denuncia fue radicada previamente contra ustedes por sus vecinos de la derecha y de la izquierda también. Sí, señor. Nos atacan de todos los ángulos sí. políticos. Raro que no nos denunció el de arriba. sí, sí. Así que si si me permite Si son tan amables de pasar Al calabazo Bueno, cómo no, ¿por dónde es? ¿Usted me sabrá indicar? <risa> Allí, a, al fondo, a la derecha sí, sí, después de usted, después de usted Adelante Le, le adelante, van a indicar Adelante, pase adelante, usted, Pase, pase, sí, sí, que pase Que nosotros pase, vamos va a traer Adelante ¡Ey! ¡Ey! Te encerramos, Gil Ahora, ¿qué vas a hacer? Vámonos, vámonos Sacá la mano A ver si puede dar la clave Los voy a denunciar a la policía sí, Mátela, Gil okay. Pausa <risa>